Siete de la mañana y cinco minutos. Bueno, decíamos al inicio del informativo en los títulos que eh, habría cambios en el Ministerio de Desarrollo Social, va a cambiar el ministro, sale Pablo Bartol y va a ingresar Martín Lema como ministro de Desarrollo Social. Eh, ¿Qué opinarán los sindicatos del Mides? Vamos a estar hablando a partir de este momento con la presidenta del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines, el SUTIGA. Es el sindicato que nuclea a los trabajadores tercerizados, de ONGs, cooperativas, eh, que trabajan para el Mides. Habían denunciado el año pasado falta de diálogo en forma permanente durante todo el año con Pablo Bartol. Eh, esperan que esto, supongo yo, que pueda cambiar este año este, a partir de la asunción de Martín Lema. Veremos. Estamos en contacto telefónico con Ana Urtiaga, presidenta del Sutiga Ana, buen día. Buen día, compañeros. ¿Cómo están? Muy bien, muy, muy bien. bien. Bueno, eh, tu opinión, la opinión del sindicato con respecto a, a estos cambios y cómo está la situación en el Mides y con el trabajo que tienen que desempeñar ustedes en el campo. Bueno, nosotros vemos con preocupación este, el cambio en el ministerio porque no sabemos a ciencia cierta a qué se debe. Este, la comunicación por Twitter, un primero de mayo. Nosotros venimos con una situación de conflicto instalada desde el inicio del gobierno, este porque primero que no hay diálogo, las pocas reuniones que, que se dieron fue en el marco de la conversación sobre los programas, este ayer recordábamos con los compañeros que a inicios de marzo de, del año pasado se dio el cierre de los ETAP que estaban en convenio con el MIDE, eso supuso la real precarización, primero que se anularon los los servicios que se venían llevando a cabo en territorio. Ana, discúlpame, llamado... discúlpame. Sí. Eh, el cierre ese que nombraste los OCAT, ¿qué, qué, ¿qué programa era? ¿El que abarca qué cosas? sí y el ETAF trabajaba directamente con las familias en territorio, el acompañamiento, este, casi cuerpo a cuerpo con las familias más vulnerables para el sostén de las mismas. Ajá. Eso se hizo un llamado por este a unipersonales que se desdibujó totalmente entendemos que esos programas se dejaron de llevar adelante a los a los barrios en, el, en los territorios de todo el país estamos hablando de todo el país ahora para el 9 de julio Están programado el, el cierre de los Ocat o sea dejan de funcionar eh, los servicios de en, en territorio también de, de acompañamiento este que esto lo que supone es la la transversalidad transversabilidad de, la, de las políticas sociales ...porque se trabaja tanto en el acompañamiento a la salud, a la vivienda, a la educación... ...el acompañamiento a las familias... ...hay un desarrollo de trabajo en red que se pierde como ya se perdió el año pasado con los ETAP, ...y esto va a quedar también vinculado al, al tema de unipersonales... ...lo que hace que ya no haya un equipo territorial trabajando y abordando las políticas sociales en todos sus aspectos, sino que pasa a depender solamente de un director dentro del Mides. Y esto lo vemos con honda preocupación, porque si bien las organizaciones, tanto ONG como cooperativas, han tenido un diálogo eh, con las autoridades del Mides, al sindicato hace más de un año que el diálogo está cerrado, y ni siquiera con la movilización que hicimos en conjunto con COFE y con UNMIDES, Mides, que son sindicatos hermanos, se logró entablar un diálogo con el sindicato por la preocupación de las pérdidas de las fuentes laborales más allá de cómo se perjudica a los usuarios que vienen haciendo uso de, la, del, de los diferentes programas. Y esto y, también, José Luis, si tú me permitís, ¿sí? lo vemos también en que eh, la política sigue siendo la misma. Recortes, baja calidad, atraso a las partidas, deficiencias a la gestión. Este, las organizaciones de los refugios, por ejemplo, y esto pasó hace no más de 10 días, cambian las condiciones de los pliegos y es un caos. Les han hecho abandonar las casas donde se encontraban llevando adelante los refugios porque el MIRES pasa a hacerse cargo directamente de los alquileres. Y eso es un hecho. Les piden que abandonen al lugar donde se está desarrollando el, el refugio, que se vayan, específicamente pasó, que se vayan para la teja, mandan a los, a los trabajadores y a los usuarios para la teja y cuando llegan no hay refugio. Y entonces se tiene que volver a, a, a enviar, a dividir en diferentes lugares a las personas y los trabajadores quedan esperando porque la organización tampoco sabe dónde tienen que ir. Está haciendo un verdadero caos y nosotros no tenemos diálogo, estamos sumamente preocupados por esto. Eh, el año pasado recuerdo yo que cuando se aproximaba el invierno y, y se estaban aprontando los refugios, Eh, una vez que llegó el invierno se generaron algunos problemas y nosotros conversábamos con los trabajadores porque se podía caer en la negligencia, en la ineficiencia y uno de esos cambios era que, eh, por ejemplo, la puerta de entrada yo ahora no recuerdo bien, pero la puerta de entrada cerraba a las 10 de la noche y, y de repente llegaban los avisos de los refugios a las diez y media de la noche, de que tenían lugares disponibles. Pero si sí, la puerta de entrada había cerrado a las diez de la noche... Eh, sí, y, se da y, una, peregr una peregrinación de los propios usuarios a los diferentes refugios a ver si había lugar para ingresar. Claro, pero no había quien centralizar a la información. Llegó, llegó un momento incluso de que... Creo que hasta recuerdo el nombre del primer fallecido del invierno pasado, que se llamaba Gustavo, Creo. Exacto, Gustavo. Este... Fue muy triste muy triste y el acompañamiento a los trabajadores fue bastante duro porque se quiso responsabilizar a los propios trabajadores. Cuando esto es una política de Estado, el primer responsable es el Estado. Uh -huh. eh, ¿Tendrá que ver con toda esta problemática el cambio, Ana? Y nosotros entendemos que, que puede deberse a que el, el cambio políticamente, si bien Barto no viene del, del, del riñón, digamos, político, sino que este, por diferentes acercamientos o, o, este, o amistades se dan en algunos, algunos lugares en los propios ministerios. Esto creo que tiene que ver más con un cambio, este, con una mirada más, más política y esperemos que no sea para acentuar un poco más este este olvido de las políticas sociales o este cambio tan brusco. Nosotros siempre vamos a apostar al diálogo, eso está como en el, en el riñón de los propios este, trabajadores, que el diálogo hay que mantenerlo para poder llevar adelante este, las instancias de negociación y de asegurar los puestos de trabajo a, este, a, a los propios compañeros y que la política realmente se desarrolle. Pero lo vemos con honda preocupación por, este, por las características propias de Lima, Uh -huh. lo vemos con honda preocupación si bien no hay diálogo y, este, y esperemos que esto pueda cambiar que nos podamos sentar a conversar de cómo se vienen dando estos cambios tan acentuados a las políticas sociales ¿no? porque la verdad que si ya no alcanza con los 100.000 pobres que tenemos qué es lo que va a seguir sucediendo con esto Ana, muchísimas gracias por el tiempo por la información no quiero terminar si a lo mejor querías decir algo más que yo no te pregunté no, nosotros este, estamos trabajando con, lo, este, con los otros sindicatos y Udmides sacó un comunicado, creo que ustedes van a hablar más tarde con ellos, ¿Sí? pero ya, este, nosotros estamos en un todo de acuerdo y estamos trabajando en conjunto hace ya mucho tiempo este, con Udmides y con COFE y con otros sindicatos que se vuelcan este, también a esto de llevar adelante, la, identificar los cambios que estamos teniendo y por dónde abordarlos. Este, y eso, que de, por suerte, eso también se sigue tejiendo entre los sindicatos, que es la solidaridad y la visión y la discusión de lo que está sucediendo en el país. Ana Urtiaga, muchísimas gracias por el tiempo y la información. A ustedes por el espacio, José Luis, muchas gracias. Hasta luego.